Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Estás? Bien, eh, acá muy, en realidad muy muy preocupados y con, y con indignación, digamos, con lo que está pasando con referencia al juicio que tiene que comenzar el 2 de mayo a Padilla, Eh, y el accionar del, del juzgado no a ver qué qué ha pasado eh, eh, a ver pa, para poner en contexto a la audiencia el, del sí. 2 del 2 al 9 de mayo se va a hacer el juicio contra el sacerdote josé miguel padilla que está acusado de abuso sexual agravado eh, y qué pasó el a ver contanos en realidad lo que viene pasando nosotros destacamos eso sí eh, el, el actor la actuación de la fiscala tanto de Ivana Hernández que es la que llevó adelante toda la investigación con un alto compromiso mm. este, junto a Cintia eh, y ahora andreína Montes que es la fiscala que va a llevar adelante el debate Bien. la labor de ella la destacamos lo que es altamente preocupante es la postura del juzgado primero fijaron fecha en diciembre no se concretó ahora fijaron fecha el eh, 2 de mayo eh, esto con lo que significa además para quien quien denuncia quien viene esperando desde hace tanto tiempo este debate eh, todo lo que significa emocionalmente claro. bueno ahora se espera para el 2 de mayo pero qué pasa hay testigos este del de, de denunciante mm. que han solicitado razones fundadas y por cuestiones desde gran distancia eh, declarar en forma online cosa que para la red te digo que es ha sido bastante habitual porque como la red está integrada por personas de diferentes provincias eh, los juicios eh, han tocado en diferentes provincias entonces lo más habitual ha sido declarar online y mm. si no existe Y lo digo así porque me enoja y para, digo, como si le estuviera hablando al juzgado. Señores juzgado no solo nos ampara la ley a todos los testigos a declarar online, sino que además existen lo que se llaman las direcciones de exhortos en todos los juzgados penales en las distintas ciudades de nuestro país. Con lo cual podemos declarar en sede judicial online, en sede judicial con todos Eh, encuadrados en la ley. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que es eh, muy sospechoso y muy indignante que que se le permita esto a los obispos, como Aguer, como Martín, que van a declarar online, estando en la provincia de La Pampa, mientras que esto se le niega a los testigos. Entonces, ¿dónde está la equidad social ¿Dónde está la, la llamada balanza de la justicia? Nos preguntamos. Resulta ser que aquellas personas que aparecen, aparecen, eso lo dirá la justicia, como encubridores, pero que el, el mismo denunciante tiene el relato claro de cómo estos obispos conocieron la situación, y el encubrimiento es por acción o por omisión, pero lo conocieron en su momento, no hicieron nada, Y llegada a esta instancia donde se espera que la justicia sea justa, valga la redundancia, sí. nos encontramos con estas eh, situaciones donde dejarían dejan por fuera, si no permiten la declaración online, a, a testigos importantes de la querella. Claro. Entonces, y... Eh, y además todo lo que significa eh, que no lo... No, no lo quiero dejar pasar porque además es, eh, digamos, es mi, es mi profesión, eh, porque estamos en La Pampa en este momento, con este juzgado, frente a una justicia deshumanizada, una justicia que no tiene en cuenta lo que atraviesa un denunciante desde que decide hacer la denuncia, que eh, de la manera y con el temor, que fue a esa provincia hacer la denuncia porque todos sabemos quién es Padilla, el poder que tiene Padilla, la eh, el apoyo que ha tenido, ha pertenecido a las a las fuerzas, ha participado en situaciones este, contra la democracia, además de su condición de, de sacerdote, ¿no? O sea, Padilla tiene todos esos antecedentes, por lo cual le da un poder agregado Y una connivencia agregada. Eh, entonces, eh, digamos, no se tiene en cuenta, este juzgado lo está teniendo en cuenta, todos estos vaivenes uh -huh. que le provocan a la víctima, a los testigos, eh, esta situación de standby Se está en espera a ver si resuelven de, uh -huh. decir que sí al online, mientras que los obispos lo harán de esa manera. Eh, todavía no está confirmado entonces eh, que tengan que viajar eh, los testigos eh, falta... no no está confirmado nada ni ah. siquiera está confirmado que, que los testigos puedan declarar Mirá. porque acá el punto es que los testigos puedan declarar claro sí, la sí. forma que se solicita y que y que es una forma que que está cubierta digamos por la ley mm. es que sea online claro Sí, sí, aparte... Han presentado, además los testigos han presentado sus fundamentos, certificaciones de por qué eh, las dificultades para viajar, claro. 800, 1.000 kilómetros. Estamos sí. hablando de eso. Sí, pero esto que marcás vos también. Eh, eh, los curas de acá eh, pueden declarar online y viviendo acá en la provincia de La Pampa. Eh. Sentados sí. en sus sillones en los obispados. Claro. Entonces, sí. ¿de qué estamos...? Sí, estamos, aquí estamos jugando. Eh, eh Liliana, ¿recordás que, eh, cuál es el juzgado, digo, cuál es el juez que tiene a, a cargo esta decisión? Ahí ahí. Mm. No, bueno, no, no. importa, no, no, importa. No. No, no, es un juzgado ahí de Pico donde se va este. de General Pico donde se va a realizar sí, sí, sí, este sí, este sí, juicio, pero no recuerdo en este momento. Digo, el... para ponerle nombre y apellido al juez, porque desde última no, no, es... no es el juzgado, sino es, es la persona que está a cargo de, de, del juzgado, es, eh, precisamente, un juez, una persona. No que exactamente sí. no es perfecta tu pregunta la que sí. está en falta en ese momento soy yo porque no recuerdo claro. pero es perfecta tu pregunta y claro que sí es eh, que hay que decir eh, hay que decir quién es claro. porque es el mismo juzgado además que provocó la dilación de diciembre ahora claro sí. sí es claro. Está, estamos en la misma sí, sí, sí. sí parece que están jugando a favor eh, de en este caso del acusado y, y, y los posibles cómplices Y evidentemente, al dejar correr, digo no, es como que se reafirma, porque esta preocupación ha sido ya expresada, es decir, no es que se está expresando en los medios, ha sido expresada ya de distintas formas, entonces, frente a la justicia, no me refiero. bien Bueno, Liliana, bueno, esperemos que se resuelva eh, a favor de la querella y que bueno el, este, los testigos propuestos puedan declarar de forma online y que el juicio sobre todo se haga y arranque el 2 de mayo. Y que sea un juicio justo con condena ejemplar y que sea cárcel efectiva y que no haya más dilaciones uh -huh. y que la condena sea firme, porque después se espera todo ese proceso. Entonces lo que se busca también es el desgaste el desgaste de quien denuncia, y es un mensaje hacia la sociedad. No hagas esto porque mira todos los años que te lleva y todas las, las amarguras que te lleva. Ah, sí. Entonces, evidentemente, eh, la defensa de, de Padilla, que es el, el abogado Salomone, eh, pareciera tener mucho poder dentro del juzgado, la ¿no? verdad? Pareciera tener mucho poder. Bueno, Liliana, estaremos atentos eh, en los días previos y más vale, eh, dándole difusión eh, cuando arranque el juicio. No sé si quedó algo, sino gracias, como siempre. Te agradezco a ustedes, les agradecemos la red, como siempre, como mm. siempre el compromiso y a la sociedad de La Pampa que ha apoyado desde el inicio esta lucha. Mm. Y a este eh, denunciante en particular lo ha acompañado la sociedad de La Pampa desde el inicio, desde el momento de la declaración, fue acompañado por ciudadanos de esa provincia. Bueno. Lamentablemente, el juzgado no actúa en consecuencia de la sociedad que tiene. Liliana, muchísimas gracias. Por favor, buenos días.